uno de los grandes éxitos históricos de la ucrana el servicio secreto ruso tuvo lugar nada más comenzar el siglo XX. una de sus obsesiones era conseguir información de primera calidad sobre las actividades militares de su gran enemigo el imperio austrohúngaro con ese objetivo sus agentes en territorio enemigo se dedicaron a buscar militares y espías de alta graduación a quienes poder captar utilizando el método más adecuado ya fuera el dinero, el chantaje o cualquier otro. Durante dos años pusieron un énfasis especial en buscar debilidades entre los agentes austrohúngaros que se encargaban de espiar a Rusia. Llegaron a pensar que nunca lo conseguirían, hasta que un día, durante un seguimiento a Alfred Redel, descubrieron algo que les dejó alucinados. Redel no era un espía cualquiera, era el militar que dirigía el contraespionaje. Hasta ese momento no habían puesto mucho esfuerzo en su control porque llevaba una carrera impecable e impoluta. En el año 1900 había sido captado por la Oficina de Evidencias, encargada del contraespionaje militar, donde le habían destinado a la sección antirrusia. Para los espías rusos era un sueño poder captar a alguien tan íntegro y tan poco sospechoso de poder colaborar con ello, pero lo que habían descubierto era uno de los peores delitos que podía cometer un uniformado en aquella época. Riedel se acostaba con un suboficial del regimiento de Dragones. No solo estaba pésimamente visto ser homosexual, sino que suponía la inmediata expulsión del ejército con deshonor. Riedel aceptó trabajar para los rusos, eso sí, a cambio del dinero que le ayudara a salir del atolladero de deudas en que se encontraba en esos momentos. Siguió llevando una vida de lujo mientras les pasaba información de su imperio, incluso de los movimientos del espionaje alemán, con los que tenía muy buena relación estuvieron a punto de pillarle varias veces y al final le descubrieron como eran otros tiempos los oficiales que fueron a detenerle le ofrecieron la posibilidad de darle una solución diplomática que evitara el escándalo público de su detención le entregaron una pistola y Redel se pegó un tiro el honor estaba por encima de cualquier otra cosa Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, mil gracias. En estos eh, tiempos eh, tan difíciles estamos eh, contando cosas y queremos eh, entrar en la casa de los oyentes y contarles, bueno, pues seguramente aquello que desconocen y la Rosa los Vientos está para eso y para llenar eh, su espacio de otras cosas y de otras informaciones eh, que no sean lo que todo el mundo Está oyendo, ¿verdad, Fernando? Que hay que abrirse un poquito al mundo que estamos eh, viviendo, pero eh, ayudar a conocer la existencia de otras cosas, porque también es importante ese papel, y ese papel lo está jugando la radio, muy importante. Sin duda, sin duda. Y en esa, en esa batalla, yo creo que es, es nuestra batalla, es ayudar a, a pasar el confinamiento lo mejor posible, Y, y, y llenarlo de historias que nos hagan pensar en lo que normalmente pensamos y ahora, por lo que sea, tenemos más problemas. A, a distraer un poquito a nuestros oyentes. Fernando Rueda nos está ayudando a eso. Fernando Rueda muchas gracias. Cuídate. Un abrazo, un beso, chao.